9 con 58 minutos.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 Le daría un abrazo a cada uno de ustedes Y gracias por abrir su hogar Por estarnos esperando en este programa Manantial de Fe, que es su programa Sí, señor, cuantas personas nos dicen A mí, a mis hijos, los hermanos de la iglesia Que están escuchando este programa Que es la palabra de Dios Y que no es mío Dios me utiliza como Él desea Para hablarle a tantas personas Porque yo no las conozco a todas Algunas los conozco, pero quiero saludarles y desearles un comienzo de semana maravilloso. Que así, paulatinamente, es mejor así, ¿verdad? Que dar un salto tan grande. Mejor ir paulatinamente conociendo el camino, conociendo sus errores, conociendo también sus avances y sus logros. ¿eh? Que en esta mañana, que el Señor le bendiga. Y voy a leer un salmo re lindo. Hace así el Salmo 1, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos Que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque... Dios va, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ah, qué precioso salmo, ¿verdad? A mí me gusta mucho. En nuestra iglesia todo hasta los niños saben este salmo, el salmo 1. Y dice que es bienaventurado el varón y también la mujer. Dice que bienaventurado cuando no anduvo en consejos, ¿ah? no aceptó, no hizo los consejos de una persona mala, de malas intenciones, ¿ah? de malos propósitos, ¿ah? de malos caminos, de malos caminos. Y es bienaventurado la persona, bienaventurada, la persona que no que no acepta esos consejos, consejos malos. Ah, porque hay tantos que dan consejos. Oh, ¿Quién nos da consejo? Ah, muchas veces hasta los niños chicos dan consejos Mira papá, tú tienes que hacer así, así y así. Es un consejo. ¿Por qué no? Claro. Está, pero hay muchas personas que les gusta que la otra persona caiga. Ah, que se enreden cosas malas Que le vengan cosas malas Entonces Los malos se ríen Se ríen de aquellos ilusos ¿ah? De aquellos Que aceptaron de Hacer el consejo que le dieron Por eso que hoy día hay tanta drogadicción Por eso que hoy día hay tantas familias Hechas pedazos Por el consejo de aquellos que andan en caminos malos, en cosas malas. Por eso que hay tantos jóvenes ilusos ¿ah? en la cárcel. Tantos jóvenes que cometieron una grave falta en contra de la sociedad, de las leyes y de las buenas costumbres. Están presos. Están pagando por años muchas veces por por aceptar la compañía y el consejo de los malos. Y muchas veces hay tantos negocios quebrados porque pensaron que era un buen negocio. Y creyeron que era un buen negocio. Ah, no obstante está yendo de mal en peor. No vaya en consejo de malos. Sea una persona que es bienaventurada. Que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ah, sí. Hay mucho que dicen, mejor no voy a dejarlo a su imaginación. La mejor cosa, ¿cierto? Porque puedo nombrar una, dos o tres caminos de pecadores. ¿Qué es lo que es un pecado? Todo aquello que es en contra para hacer el mal de su prójimo Y especialmente de Dios Porque Dios tiene mandamientos para que el hombre y la mujer caminen y anden por él Y también dice que bienaventurado aquel que ni, no estuvo ni en silla de escarnecedores ni se ha sentado en silla de escarnecedor ¿quién lo quisiera escarnecer? escarnio, pero ¿qué que podrá que querer decir escarnio? sacarle la <risa> no pues un alcance de palabra solamente escarnio ¿no cierto? es burla ¿ah? es desidia escarnio es la calumnia escarneciendo a aquellos lo está degradando no ¿eh? está a ver en chile hay una palabra que se dice aquí en chile lo está pelando con ¿no es cierto y hay tantas otras formas calificativas de poderle al escarnio ponerle a esta palabra terrible Muchas veces se sienta, no, mira, ven para acá. Te voy a contar esto. No le vayas a decir a nadie. ¿Y está escarneciendo o está haciendo está haciendo una especie de confabulación de alguien? No, no, no, no, no. no. Por eso qué lindo es este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no lo acepté. Ni estuvo en camino de pecadores tampoco vaya por ello. Ni en silla de escarnecedores se ha asentado tampoco Mire lo que dice el salmo. Bienaventurado sino que en la ley de Dios está su delicia. La ley de Dios es hacer el bien. ¡Ah, qué lindo poder hacer el bien, ¿no es ¿verdad? Hacer el bien, como se siente la persona? Letórico de gozo, ¿ah? ¿eh? Y en la ley de Dios medita de día y de noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es difícil hacer esto, creo que un poquito, es difícil, porque Dios nos enseña las cosas más absurdas de la vida. Unas cosas absurdas ¿Cuáles de las cosas absurdas? Dice, ama a tu enemigo Es una cosa de las cosas absurdas Que el Señor nos enseña Amar al enemigo, que absurdo oh, Para que vea Y el Señor Dios, el Señor Jesucristo nos enseña Ama a tu enemigo ¿Y sabe cuál otra cosa absurda de la vida? Que nos enseña el Señor si tu enemigo tuviera hambre Dale de comer Otra más, otra más Si tu enemigo, enemigo ¿eh? Tuviera sed Dale de beber Mire qué absurdo Esto es lo que nos enseña Dios ¿Sabe por qué? Porque al mal se le vence con el bien Ah qué lindo salmo Que Dios le bendiga Salmo 1 Estimados amigos oyentes Y traje un himno lindo ¿Ah? Si me tocares, dice este himno Escúchelo bien, a mí me gusta escúchenlo bien para que pueda entonces Sé cuánto yo dar Sé que tu corazón no siente una ocasión para vivir y lloras Cada noche pidiendo, hijo mío, perdón Y lloras sin fe, a solas y sé Que cuentas muy poco conmigo Yo de nuevo tu ser, si has de mirarme al verte solo en el camino no viva sin mí no sufra sin mí escucha y conmigo yo si me to Te sanaría del dolor y del quebrantó Hijo, no sabes cuánto Deseo que vuelvas No camines sin poner tu mirada en mí Ya no camines más sin mí oh, oh Siento que las horas se me hacen segundo, siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscándose el feliz herido a mil mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere y me pregunto de qué vale el dinero si no puedo comprar un amigo sincero si no puedo encontrar a alguien que me diga esto contra conmigo con y sin dinero mi mente dice no con ella batallo quiero servirte pero por mi orgullo callo camino sin norte casi me desmayo y me levanto dos tres pasos y de nuevo fallo levántame Cuando veo la salida Con mis fuerzas no puedo Aquí sigue la herida Muchos que me saltan Y me llenan el ego Pero quiero palabras Que me llenen mi vida ¿De qué valen los lujos? ¿De qué valen la fama? Si cuando cae la noche Me arrodillo en la cama Y te clamo y te digo Señor te necesito Regresa mí o La vida me la chica Si me tocaras Si tan solo el molde De mi mandat es salario del dolor y del quebranto hijo oh, no sabes cuanto deseo que vuelvas no camines sin poner tu mirada en mi ya no camines mas sin mi te dice, vuelve a mí, pues te estoy esperando en el mismo lugar que me dejaste. Hoy Dios te dice, ábreme la puerta y entraré y cenaré contigo. Hoy Dios te dice, te amo. Ese tema traje hoy, porque hay tantas cosas que quebrantan el alma y por eso que nosotros nos allegamos a quien? nos allegamos a aquel que todo lo puede a aquel que comprende nuestros dolores que comprende nuestros afanes nuestras angustias y que ve nuestras lágrimas aquellas que la gente no ve esas lágrimas que están por dentro de la alma ah que nos sentimos muchas veces defraudados dado por el mismo prójimo a quien amamos sí y cuántas veces que nos allegamos a Dios encontramos ese caluroso, caluroso abrazo de comprensión y que nos alivia el alma somos santos nosotros por gracia o sea, por la pura misericordia de nosotros que nosotros Ah, es tan bueno Merece ir al cielo Que así sea Pero no es por obra Dice la palabra de Dios Ajá. Pero Dios que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos en pecado Nos dio vida Juntamente con Cristo por gracia se usan así dice el apóstol Pablo en su epístola a los hermanos de Éfeso a los Efesios capítulo 2 versículo 4 Dios es el rico en misericordia si sí, su misericordia es, es inagotable no se termina nunca y de la misericordia de la clase o del favor que sea dios cuando veo un corazón sincero cuando ve un corazón abierto que no sea mezquino aunque un corazón que no sea eh, vanidoso ni tampoco un corazón lleno de odio de rencor Ah, Dios manifiesta su gracia, su poder Su poder sanador salvador porque qué sanador? Porque es necesario nacer Es que, que sea sanado del alma De los rencor De los enojos De todas esas cosas que son dañinas para el alma Eso Dios lo hace Te saca sin sí, te limpia Se limpia el alma, se limpia de todas esas cosas dañinas que te están haciendo daño. ¿Sabes tú que el rencor, guardar rencor, guardar enojo, ¿sabes tú, estimados amigos oyentes, que es que tú estás haciendo crecer un, una mata de espina, un cactus en tu corazón? Porque cada vez que te recuerdas te clava. Cada vez que tú quieres, eh, tal vez, hacer algo, algo de bueno, allegarte llegarte aquella persona, te clava las espinas, porque tú lo has hecho crecer, porque quieres tal vez reconciliarte con tu amigo, con tu familiar, con aquella persona, pero, ah, vienen los recuerdos, ¿qué recuerdo Aquellos que has mantenido en tu corazón. Y no te lo has sacado Y no te lo vas a poder sacar nunca Porque solo Dios Puede arrancar de raíz Todas aquellas cosas malas Que te hacen sufrir a ti mismo ¿Ah? Pero más terrible es aquellos Que rechazan el llamado de Dios ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarle ¿Y por qué quiere salvarle? Porque no quiere Dios Que tu alma Vaya al lugar de tormento Que se llama infierno Muchos dicen No me importa que me mande el infierno Ah, impórtele, sí Impórtele, por favor Hágase un favor Por eso le digo por favor Hágase un favor usted y medite Toda la eternidad Después de esta vida sí que no Y, y no hay otra vida igual que esta Es diferente Usted aquí compra el pasaje Para ir al lugar que Dios quiere que usted vaya Por eso que Dios le vino a, a avisar Que hay dos lugares solamente No hay tres lugares Hay un lugar de gozo y un lugar de tormento No hay un lugar intermedio Que usted tenga que prender una vela O pagarle a alguien para que rece por usted Usted debiera rezar Usted debiera deshacer una oración y decirle Dios mío, perdóneme, He pecado tanto en contra de mi prójimo En contra de mi liso Sáqueme la ira, el ojo La rabia, sáqueme, Señor Las malas costumbres, Señor Sáqueme los vicios Limpie mi alma porque quiero seguir su camino Usted debiera hacer esto que es usted el que el beneficiado o es usted aquel que va a sufrir las consecuencias Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado el pecado mata el pecado mata el pecado mata el pecado lleva a la muerte eterna ¿Ah? pero aun estando nosotros muertos en pecado Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia soy salvo es gratuito y juntamente con Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús versículo 7 y 6 y 7 leído de Efesios capítulo 2 Voy a leer el versículo 8 que dice Porque por gracia sois salvos Por medio de millones de pesos No señor Si es por gracia Es gratuito No hay que pagar para que otro Rece por usted O prenderle vela Como si Dios viviera en la oscuridad en una caverna oscura Hay que portar una velita no, no. Jesús dijo yo soy la luz Del mundo Él es la luz Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe No dice por dinero ni por velas Por medio de la fe Soy salvo Y esto no de vosotros ah, No es que usted sea bonito, lindo Y todo ese tipo de cosas ¿eh? Esto no es de vosotros no es porque quiera nomás, no Es un don de Dios Y no por obra Dice el versículo 9 En el capítulo 2 de Cefesio No es por obra Yo soy güey No hay tantas cosas que me Merezco ser salvo Ajá. No es por obras Para que nadie se gloríe Claro que también tenemos que ser verdad. Eso nos manda el Señor Como dije anteriormente Cosas absurdas yo nos dice Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Algunos dicen Que lo viera con ¿Ah? De esta forma De o de esta forma Que sufra nomás Tiene que pagarla Pero si tu enemigo tuviera hambre ¿ah? Es difícil eso ¿Lo ha hecho usted pastor? Si sí, yo lo he hecho Mi esposa lo ha hecho mis hijos lo han hecho y muchos de la nuestra congregación también lo han hecho enemigos del evangelio enemigos gratuitos porque no le hemos hecho daño de nada, sin embargo ellos se manifiestan como enemigos hablando mal, diciéndonos improperios ¿verdad? y tantas cosas que nos agreden mucho que rayan el templo tantas veces ahí está rayado nuevamente el templo donde estamos predicando ¿verdad? con símbolos satánicos o sea un satánico fue y hizo ese, ese, ese, ese rayado y si viene a pedir comida veamos dar ¿Vale? anda a escribir grafite otro lado pues ¿verdad? que te dé otro no el señor no se... <risa> nos enseña buenas obras pero no es por las buenas obras que vamos a ser salvos es por la fe en el Señor Jesucristo no es por obra para que nadie diga yo hago buenas obras qué lindo que hace buenas obras y hágalas más todavía y de hasta los zapatos si puede para alguien que está descalzo y necesita porque somos nosotros no por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Preparó de antemano Para que anduviese En ellas Por gracia Ah qué palabra Martín No hay que pagar nada No hay que hacer nada Él lo hizo todo Allí en la cruz En el Calvario Por ti por mí Si sí, te recomiendo que entres a este camino de salvación y de vida eterna que no cuesta nada y si tú mueres en delitos y en pecados oh que temo porque en la otra vida cuando Dios se tome cuenta vas a decir oh que iluso, que tonto fui que no acepté por mi cura està des O que confia en mis favores en el que he dicho? Confia en Jesús. Esta mañana te lo dice. Por gracia soy sábado. Y ahora, este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios, mi amado y buen Padre Celestial, qué lindo es orar para usted Señor, porque sé que a través de estas ondas radiales, y aquí mismo usted me escucha Señor, como a todos aquellos que también hoy día están rogando y pidiendo por aquellos que que aún no han entrado, no han entregado su vida a usted y no han entrado este Evangelio bendito de salvación y de vida eterna, que es por gracia, gratuito. Sí, Señor, toque sus vida, sus corazones, para que comprendan y entiendan que usted les ama. Como también pido por los enfermos y por los dolientes para ponga su mano bendita, Señor, y les dé el alivio o la sanidad conforme su fe pido por los matrimonios Señor porque tantos matrimonios que están deshaciéndose oh Dios mío pido por ellos, por sus hijitos Señor por aquellos desempleados también que les dé un empleo bueno donde puedan sentirse bien para ganar Señor el sustento diario aquellos que tienen problemas en sí mismo, con otros, o en su hogar, por los ancianos. Aquellos ancianos, Señor, angustiados, terriblemente necesitados, solos, dejados de lado, incomprendidos, muchas veces maltratados, esos ancianos. Oh, sí, Señor, pido por aquellos que sufren esa violencia intrafamiliar, Señor que terrible vivir En un mismo nido Y ser Víctima de esta violencia Verbales O físicas Aquellos que están en pobreza Oh Dios mío Sáqueles de la pobreza Usted puede Señor Conforme la fe De aquellos que están pidiendo esta mañana O aquellos que están en las drogas No solamente en las drogas Aquellas que se inyectan, sino aquellas que se beben también, o aquellas que se inhalan. Sí, Señor, como aquellos también, Señor, que sufren penas, tristezas y angustias, porque usted conoce el corazón. Le pido por todos ellos y por aquellos que han errado el camino, Señor. Tóqueles corazón, Señor amado, aleluya, para que vuelvan de nuevo a su camino bendito, para que sean salvos. En el nombre, que sobre todo nombre, en su nombre santo, se lo pido, Señor Jesús. Señor Jesús, amén y amén. que es donde nosotros tenemos cultos a Dios ah que lindo estar juntos calle José Victorino las tardes número 630 segundo sector población Pedro y Reserda y este pastor reverendo Moisés Salvear le convida a estar los días martes a las 8 de la noche los jueves a las 8 de la noche día domingo dos cultos un culto de la hermana Dorca a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde culto general ¡Qué lindo culto tuvimos ayer! Dios le bendiga, le convido, pastores, reverendo Moisés Alvear, te desea una vida plena de gozo de felicidad. Amén.